Yo q u i e r o ser parte del censo. ¿Saben por qué? Porque aquí estudio, aquí están mis amigos, aquí es donde vivo y todos somos parte de esta tarea país. Te necesitamos a ti como censista para construir juntos el censo de Chile. Inscríbete como voluntario en www.censo2017.cl. No lo olvides, 19 de abril, día del censo. Todos contamos.